Comienza con ella. Pero todavía no. Espera, ¿qué es lo que tengo que decir? Multicultural, intercultural, cultura nista suna, ancheta y ratian,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 Flamenco del Norte. Hoy podrán escuchar a un par de, de hombres gitanos y mujeres gitanas que cuentan las perpecuciones que le han hecho por ser de la comunidad gitana y luego también hemos podido disfrutar de un, de un cante que es Parrita, que a los gitanos pues la verdad que nos gusta muchísimo ¿no? y me gustaría que, que ustedes lo compartirían con nosotros. Si vida la no la No de solo Dios nos si la vida El recuerdo de tu imagen yo no la puedo olvidar porque te quiero más que mi vida. Oye, eres la que me enseñaste a amar porque te quiero más Ena till att du de är respirar. Jo! Som jag. Yo podría decir que de cuatro partes de la población gitana, tres fueron eliminadas. Una sola quedó y esa ha, ha, ha subsistido porque ha sido invisible. Eso ha sido como una herramienta, pero en estos momentos ya no queremos ser invisibles, queremos recordar nuestra memoria, porque es importantísimo, no podemos avanzar si no conocemos nuestra memoria y nuestras raíces. ...una enfermedad como todos conocéis... ...que se llama Alzheimer... ...figuraros una persona con Alzheimer... ...qué cosas puede hacer... ...ninguna... ...porque olvida su pasado... ...nosotros no queremos olvidar nuestro pasado... ...queremos tenerlo presente... ...para construir un futuro... ...por lo tanto es importantísimo... ...recuperar la memoria histórica... ...de nuestro pueblo. La memoria histórica yo creo que hay que entenderla... ...más que como como un análisis de la historia, porque la historia es la historia, yo creo que hay que entenderla más como un movimiento social que trata de recuperar eh, una parte de la historia que ha sido desconocida, que ha estado borrada, que ha estado silenciada y sobre todo trata de recuperar a sectores subalternos, ¿no? a los que no han tenido posibilidad, no han tenido plataformas que... que ...que hayan podido ponerlo de manifiesto en la sociedad, ¿no? Son los grandes olvidados y se trata de recuperar esa memoria... ...para dignificar a los vivos. No se trata de una memoria muerta, sino una memoria viva. Sabemos que existió una fuerte represión... ...tanto por motivos ideológicos como por motivos raciales. No olvidemos que los sublevados, los franquistas... ...pues eh, se levantaron contra la República... ...por aquello que llamaban la cruzada... ...y que de alguna forma ellos recogían el legado nada menos que el de los reyes católicos, eh, que era pues el de la raza superior, que en eso se parecía mucho a los nazis, no, la limpieza de sangre, o sea que los soldados franquistas eh, llevaban a gala eh, todo ese ese racismo secular que hemos padecido aquí en este país pues desde la época de los reyes católicos ya llevamos cinco siglos, no, eh, soportando. ...esa eh, ideología... ...nacional, católica y racista... ...entonces si sí sabemos... ...que el pueblo gitano... ...pues sufrió... ...los representados gitanos... ...sufrieron mmm, doblemente... ...esa represión... ...primero eh, por ser republicanos... ...por supuesto, por defender la libertad y la democracia... Eh, ...pero también... ...por ser... Eh, ...gitanos... ...los gitanos sufrieron mucho la guerra en España... ...sufrieron mucho la guerra y y sobre todo sufrieron la posguerra... ...porque a partir de la, eh, de la aprobación del reglamento de la Guardia Civil... ...que es un reglamento del año 43... ...donde se establece con toda claridad que había que perseguir a los gitanos... ...el artículo 4, 5 y 6 del reglamento de la Guardia Civil... ...establecía con toda contundencia que había que perseguir a los gitanos... ...y los persiguieron... ¿sí? ...que contra esa imagen eh, ingenua de dar una imagen de que eh, eso no se aplicaba... ...no es cierto ni mucho menos, no hay una sola familia gitana... ...que no sufriera la persecución, que no tuviera un episodio... ...que no pudiera contarnos un episodio que le ocurrieron a ellos... ...a sus padres, a sus hermanos, a sus tíos, a sus abuelos... ...no hay una sola familia gitana que no pudiera contarnos... ...una experiencia de vida sobre la discriminación... ...sobre todo ocurrida por parte de los cuerpos policiales... ...y especialmente por parte de la Guardia Civil. Es el momento de recuperar la memoria histórica en los archivos que han estado ahí en top secret sin acceso y queremos sacarlo adelante todo porque el gitano como español y europeo ha participado en muchas cosas dentro de su cultura diferenciada ha participado porque España gitana toda ella Incluso Europa también es gitana. Y todo el mundo, como he dicho. Las culturas no desaparecen nunca. Los imperios sí. Siempre estará la cultura gitana. Por eso es mundial. Mi padre fue uno de los gitanos, de los gitanos primeros de Granada que fueron a la división azul. Estuvo en la guerra de Alemania. Lo pasó, lo pasó muy mal, claro, como todo, todo aquello entonces. Después, pues, cuando volvió de la guerra, de la división azul, pues empezó otra vez con lo mismo, con su escultura y su anatomía y esa sí su vida entre exposiciones y exposiciones sin duda un, ha habido muchos gitanos que han muerto en la guerra que han participado también en la guerra porque les tocó en un bando o en otro según el momento y, y desde luego en, en este caso el Pelé es igual que los demás en cuanto a que fue una víctima de la guerra que él murió por su fe y se podía haber salvado entonces otros a lo mejor no tuvieron la opción de salvarse pero él sí, él se podía haber salvado me enteraron mi familia dentro al campo de ríos altos y llegó, bueno, estamos ahí, pero ahí se pasaba mucha hambre, mucha hambre y mucho frío también, porque justamente estamos, allí le llaman la, la tramantana, la tramantana es un viento muy helado que viene de las montañas, de la nieve, de los Pirineos. Muchas veces no quería, cuando se ponía a hablar de eso empezaba a llorar, quería que eso fuera su etapa, pas, un, un, quería pasarla, pero no podía. ...porque le traumatizó... ...dice que me decía que estuvo... ...como una semana escondido en una tumba... ...para que las bombas no le dieran junto con los muertos... ...se hacían muertos para que no le... ...para que no le tiraran claro... ...y esa etapa pues no la quería recordar mucho. ...que muchas cosas que, que no se dicen... ...o que se han omitido... ...han sido eh, por miedo... ...a represión por miedo al ridículo, por medio a que no se nos considere para nada y hay que recuperar esa dignificación de, de como personas que somos y protagonistas también de la historia de España. Eh, yo también estaba nacido cuando eh, mi familia estuvo entrenada en un campo de concentración, porque éramos gitanos, eran antes, hoy estamos aquí, mañana estamos allá. Y entonces eh, la policía, la Guardia Civil francesa, exigía un carnet en diplomático, un carnet que era para los gitanos que viajaban. Entonces ese carnet estábamos de perfilo y de cara. ...con todas las cicatrices, los ojos de, de pelo, la talla, todo lo que éramos... ...todo lo que éramos... ...entonces, a la salida de un pueblo ya podía estar dos kilómetros... Tiramos que firmar ese papel... ...y a la llegada teníamos que firmarlo otra vez... ...si a lo mejor no marchábamos sin firmarlo... ...sin firmarlo... ...entonces nos metían en los campos de concentraciones... ...como castigo... ...la represión se efectuaba muchas veces al antojo del mandamás del cuartelillo... Este es el esquema, y eso lo sabemos todos los gitanos, todos. Y dentro de la, de la propia eh, estrategia eh, se, se llevaban eh, eh, libros y, y se llevaban eh, libros donde recogían el número de gitanos que había en los pueblos. Y eso lo sabemos todos también. Y eh, las detenciones que se produjeron, Eh, ...aplicando la ley de vagos y maleantes... ...sustituida en las postrimerías del régimen... ...por la ley de peligrosidad y rehabilitación social... ...fueron verdaderamente crueles... ...en muchos casos muy crueles. Había un prefe que le llamaba el prefe Papón... ...que Papón es el que puso las órdenes en Vichy... ...para meter a todos los gitanos en un campo de concentración... ...pero Escalego estaba Franco... ...estaba Hitler, estaba Mussolini y Franco que eran tres hermanos, que también se juntó con ellos, también el mariscal Petain, que eran cuatro hermanos, eran cuatro hermanos. Entonces, ¿cómo sabían cuando los españoles refugiados venían para Francia? Eran las órdenes del, del gobierno español, era bueno, van tantos, venga, meterlos al, al campo de concentración y luego al trabajo forzado, porque son esos los que nos matan a todos nosotros. ...no decíame a nosotros, a todos nosotros, a los tres. El hecho real es que durante la Segunda Guerra Mundial... ...fueron asesinados centenares de miles de gitanos... ...en los campos de concentración de Auschwitz, Birkenau y en Jasenovac. Y eso motivó que a partir de ahí se efectuaran una serie de instrumentos jurídicos... ...que teóricamente tendían a proteger eh, los derechos de las minorías... Eh, y creíamos que había suficiente protección, pero la historia ha demostrado que no es así. Los mismos sucesos han vuelto a ocurrir tras la guerra de las etnias a partir de la caída del muro de Berlín, los mismos sucesos han vuelto a ocurrir eh, eh, con la discregación de, de Yugoslavia. Vemos que los gitanos han participado en las guerras, como también en la guerra de, de los nazis, en la guerra mundial, ¿Eh? también participaron los gitanos y sobre todo en la investigación de la medicina, porque fueron a los gitanos a los que fueron como conejillos de India. ¿eh? Pero sin embargo no, no se ha reconocido, ahora se está reconociendo, ahora conmemoramos el día del holocausto, del exterminio gitano también. Odio la en. no porque bueno ya hemos pasado todo eso, pero me queda un recuerdo en mi corazón. Yo por pues, lo no veo a un alemán y voy a decir, ¡eh, alemán que amamos! No, no, ¿por qué? ¿Por qué? Ya es muy viejo eso, ya son los abuelos de ellos, que, los bisabuelos de ellos que han hecho eso. Yo estoy seguro que si él fuera no sería. Eso es pasado, ¿ya comprendes? Lamentablemente, eh, los procesos de cambio social son excesivamente lentos. ¿Por qué? Porque muchas de las persecuciones, de las prohibiciones, de las coerciones eh, que se establecieron con, lo, con el pueblo gitano eh, desde las primeras pragmáticas, lamentablemente, hoy por hoy, siguen teniendo determinados puntos eh, de presencia, sino ya tanto, afortunadamente, con, con el pueblo gitano, con otras minorías étnicas eh, que están apareciendo en la convivencia de nuestro país. Tú ahora vas a una biblioteca y quieres saber algo de los gitanos y coges, porque porque son es, unos ciudadanos de, de aquí como todos los demás y, y no se hace mención, es como o una de dos, se supone que viven como el resto o no se les menciona porque no se les tiene en cuenta. Y bueno, el sentido colectivo identitario del pueblo gitano, eh, es verdad que a veces es muy endogámico, porque las secuelas de rechazo, lo que decimos, socialmente se transmiten, y lo que te sirven es como un escudo de protección, el cual también se entiende. Y yo... He comprobado, y mucha gente que pensamos así, eh, que la manera de ir haciendo que fluya otro tipo de convivencia más humanitaria es absolutamente con la integración, respetando la diferencia, pero iguales en derechos y en posibilidades y acceso a recursos. Mucha gente afirma que, eh, que la diversidad cultural en España es un problema, pero yo no creo que la diversidad cultural sea un problema. Yo creo que es exactamente al contrario. La diversidad cultural es el elemento más importante que tiene España. Es la uniformidad cultural impuesta en un país diverso lo que acaba creando problemas. O A sea, la población gitana se le dio la etiqueta de colectivo. A mí me parece que etiquetar como colectivo es una, o es una etiqueta denigrante. ...porque no hablamos de colectivos eh, de periodistas... ...de colectivos de profesores, de colectivos de... ...sino que hablamos de colectivos cuando queremos... ...segregar a alguien del resto del contexto social... ...en el que nos movemos. Eh, precisamente por su marginación... ...ha sido también uno de los más olvidados... ...en la recuperación de la memoria histórica... ...o sea, es que es, que es sintomático, ¿no? O sea, el más marginado precisamente... ...es el menos conocido en la memoria histórica... Entonces esto es una asignatura pendiente que tenemos los investigadores. ¿no? También en ese mensaje crítico, optimista y de esperanza eh, he hecho un llamamiento a, a, a cambiar conductas de tipo vergonzante, inhibida, eh, de baja autoestima, por todo lo contrario. Por un sentimiento de cierto orgullo, en el buen sentido de la palabra, de visibilizar como gitano y gitana eh, del siglo XXI A mí me revela mucho no ya como gitano, que por supuesto, sino como español, revela mucho el no darnos cuenta de la importancia de la cultura gitana en nuestro país. Si alguien quiere saber lo que son los gitanos en España, si alguien no gitano quiere saber lo que es la aportación cultural de los gitanos en España, hay una técnica muy fácil y es mirarse al espejo. Esa es la mejor técnica, mirarse al espejo y empezar a analizar tus sentimientos, tu manera de relacionarte, de hablar, tu estética. Intentar explicar cómo eh, dentro de nuestro corazón hay elementos culturales gitano. Es que hay personas que no acaban de entender esto aún. Que nosotros no hemos venido de otro planeta, como dice algún gitano. Que somos aunque más le pese a alguno, la sal y la sabiduría de la tierra. Aquel mensaje de mestizaje cultural ¿no? eh, que Federico eh, supo transmitir en aquellos tiempos de intolerancia y de barbarie, eh, yo creo que fue otro de los motivos por el que eh, lo fusilaron y acabaron con la vida de nuestro querido poeta, que se sentía muy identificado con el mundo gitano, con la sensibilidad del mundo gitano. Eh, ...y como he dicho antes... ...él sentía Federico... ...y yo creo que todos los granadinos... Eh, ...sentimos que por nuestras venas... ...corre sangre gitana. ¿Quién es capaz de poner... ...dos líneas seguidas... ...sobre un papel... ...donde hablemos de la música de Falla... ...y no digamos... ...que Falla tenía elementos culturales gitanos... ...que nunca hubiera hecho... ...la música que hizo... ...si no hubiera pasado... ...y no hubiera paseado alrededor... De, del Darro y hubiera pasado tardes enteras por el Paseo de los Tristes. ¿Quién es capaz en España de hablar de Turina y de tantos otros de Granados? ¿Quién es capaz de no salir a la calle y ver colores gitanos en cada esquina? Pues esos elementos culturales, gitanos, evidentes, hay que ponerlos en positivo, no como... Yo no tengo... Eh, no creo que haya tener, que tener un concepto... Eh, creo que es un error hacer planteamientos agresivos o planteamientos... Eh, España es importante porque es de todo. El proyecto de recuperación de la memoria histórica del pueblo gitano en Granada y también del franquismo fue una iniciativa de la Asociación de Mujeres Gitanas Romí eh, con el objetivo de, como bien dice en el proyecto, recuperar la memoria histórica del pueblo gitano. Eh, se trata de un proyecto bastante innovador eh, ya que queríamos que se hiciera un reconocimiento de las víctimas eh, gitanas que estuvieron en la guerra civil. Me parece una idea muy interesante porque en esta guerra no solo o sea, participaron los, participó el pueblo gitano como como cualquier ciudadano español de aquella época, pero también tuvo una serie de consecuencias. Una serie de consecuencias porque hubo, hubo muchas viudas donde ahí las mujeres pues, tuvimos un papel bastante activo porque tuvimos que sacar a nuestras familias. ...hacia adelante, no solamente las mujeres gitanas... ...sino también las no gitanas... Eh, eh, eh, ...realicemos un papel importante... ...y como asociación de mujeres... ...nos pareció una idea pues bastante interesante... ...hacer ese reconocimiento... ...por una parte a las víctimas... ...de la guerra civil... ...gitanas y no gitanas, pero también a las mujeres... ...esto concluyó con un seminario... ...donde aprendimos todos mucho... ...donde hubo, hubo también testimonios orales... ...bastante interesantes... ...y donde se salieron unas conclusiones... ...pues que hay una de las conclusiones... Es ...que hay que seguir investigando y hay que saber, seguir sabiendo qué pasó en aquella época eh, qué pasó con los gitanos y, y un poco pues dar a conocer pues, los nombres de y, y rendir ese homenaje no a, esa, a esas personas anónimas que nadie le, le ha reconocido nada tanto de un bando como de otro mmm, que creo que es importante que se por lo menos ya que ellos se sacrificaron que nosotros los que las generaciones que venimos detrás de ellos que podamos darles la oportunidad por lo menos de recordarlos, ¿no? Y de que su memoria y su sacrificio no haya sido en balde, ¿no? Sino que se quede aquí escrito. estado investigando eh, pues fuentes documentales tanto libros como vídeos como periódicos un mmm, montón de documentación que hemos, eh, re, que hemos conseguido no solamente en la Biblioteca de Andalucía, en los archivos y en la hemeroteca y también hemos estado investigando eh, bueno pues esas fuentes orales que no de las que hemos tenido eh, pues una información bastante interesante. Eh, ...todavía dentro de la Fuente de Oral hemos detectado que la gente todavía tiene mucho miedo de hablar... ...de aquella época, eh, recordar el pasado... ...pero desde la asociación hemos visto que es interesante rendir un homenaje... ...a todas las víctimas de, de aquella época, eh, tanto de un bando como de otro... ...y resaltar ese papel que realizaron tantos hombres y mujeres gitanos... ...como cualquier ciudadano español de aquella época. Mi función consistía en realizar diversas entrevistas de forma oral... ...con grabaciones... A, ...a personas con una edad determinada... ...que sus padres participaron en esto y sufrieron lo que era la guerra civil. He cogido diferentes personas del Albaicín, Sacromonte, Granada... ...artistas incluso, que son famosos... ...y le he entrevistado... ...hablándome de su guerra civil, cómo fue, las víctimas de sus padres... ...en qué bando participaron, etcétera. Eh, eh, un documentalista necesita utilizar algunos herramientos... ...para sobresaltar en una época muy, muy restringida... ...todos esos obstáculos que son normales entre seres humanos, ¿no? Y uno de esos herramientos es respeto... El miedo, sobre todo el recelo, el miedo, sobre todo no pueden decir familias determinadas que murieron, le da miedo, sobre todo eso, y cómo lo pasaron tan mal, esa familia, sobre todo en la posguerra, que, que no se sabía dónde, aunque ganó el fascismo, pero no se sabía dónde buscarse, esa familia, eh, la transmisión de los padres, de lo que contaba, muchos vivían y le contaban qué habían pasado la guerra, las torturas, etcétera. Además de, del seminario, que ya fue una difusión, también se ha hecho una exposición itinerante sobre eh, la, memoria, eh, de, la memoria histórica del pueblo gitano. Entonces, esta exposición se expuso en el seminario, en estos momentos está expuesta en el Museo Etnológico de la Mujer Gitana eh, en, de, de Romí, que, que lo, tiene su sede en el Sacromonte, y se, se ha expuesto también en, en varios pueblos. ...y ahora la vamos a pasar a los institutos... ...es decir que esa exposición va a ser... Una, ...va a dar una imagen donde se va a plasmar... ...cuál era la situación y se va a dar visibilidad... ...a los gitanos a lo largo de la historia... ...pero más concretamente... ...lo que es la recuperación de la memoria histórica. Que se nos vea que los gitanos participado ...en la construcción... ...de este país y hemos participado en todas las actividades del país como cualquier otro ciudadano español... ...para que la gente vaya un poco reconociendo que el pueblo gitano es un, forma parte del pueblo español... sin vamos ...y ha participado de forma activa en todas las iniciativas que el pueblo español ha puesto como cualquier otro ciudadano... ...y se nos tiene que ver así, como cualquier otro ciudadano, español, pero gitano... Sé que tienes miedo a enamorarte que no te inspiro mucha confianza Que no te gusta mucho mi pasado y que la cosa no la ves muy clara Ya sé que tienes miedo a equivocarte y que mi amor no te hace mucha gracia Ya veo que no estás muy convencida No soy el hombre que soñaba No me pidas que te diga lo que siento Porque ahora mismo no sabría qué decirte Yo solo puedo asegurarte que te quiero Y que de noche sin tu amor me pongo triste No me pidas que te diga una mentira Cuando se trata del amor yo nunca miento så jag mäter när jag interesa i färd med att göra något. Men no är inte sådan här. Jag är inte sådan här. Jag ...que no te fue muy bien con tus amantes... ...que te han dejado un mal sabor de boca... ...y ahora ya no te fías de nadie... ...ya sé que es muy difícil que me crea ...que lo que voy a decirte ya lo sabes... ...lo que te digo me sale del alma... ...te juro que te quiero más que a nadie... no me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 ...pero tu amor si me interesa y no te miento Ya sé que tiene miedo a enamorarte ...que no te inspiro mucha confianza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 Espero que les haya gustado este, este documental y la música que han oído. Y ya verán como los gitanos en el amor hemos sufrido mucho. Lentamente y luego hacerte mía, mía, mía, mía, mía Mía, mía. pero todavía no espera qué es lo que tengo que decir mucho cultural intercultural cultura anistasuna ancheta y ratian guerecunka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 ...kuntz eskolak ancheta och ratian. Euskera romano. Seigarren och kaskga ya. Quinquina. Su Caldea. Quinquina. Su kaldea sua ya que chariben logela chariben logela sobar, lo sobar, lo jalipen han jalipen han salón egongela salón egongela estás egon estás egon Romañi de Coldo. Coldoren familia. La romagni de Coldo. Coldoren familia. Romikoniar ipachi, la mandelon el batus de Coldo. Ayek itziar eta patxi dira. Coldoren ama eta aita. Romikoniar ipachi, la mandelon el batus de Coldo. Ayek itziar eta patxi dira. Coldoren ama eta aita. Tienes otro chaborro, Antoni dos chaborris. Beste semea badute, Anjon, etabia lava. Tienes otro chaborro, Antoni dos chaborris. Beste semea badute, Anjon, etabia lava. Tu saes 4 chaborros, Keban Bani, la Romañi. Lau aur dituste, se familia ederra. Tienes 4 chaborros, Keban Bani, Romañi. Lau aur dituste, ze familja ederra? Hemos dit la sista en la playa. Laurak ikusi ditugu ondartsan. Hemos dit las alla sista en la playa. Laurak ikusi ditugu ondartsan. Transmito dit att alla sista en la playa. Zure lagunak ere ikusi ditut. Transmito dit att alla Zure lagunak ere ikusi ditut. Zia, min mongor lezgusta mutxola playa. Bai, nire lagunek ondartza biziki maite dute. Zia, min mongor lezgusta mutxola playa. Bai, nire lagunek ondartza biziki maite dute. Bato silabata. Aita eta ama. Batos hilabata. Aita eta ama. Batos. gurasoak Bato. gurasoak Bambani. Ederra. Bambani. Ederra. Txaborro. Aur. Txaborro. Aur. chaborro semé Seme alabak. Txaborro. Itxaborri. Seme alabak. Playa. Ondartsa. Playa. Ondartsa. Mandas ädikat av elmonte. Nick Mendía y Cusi Dutz. Mandas ädikat av elmonte. Nick Mendía y Cusi Dutz. El chaborro ädikat av elmonte. Ark Mendía y Cusi Dutz. El chaborro ädikat el Monte. Ark Mendia y Cusi Dutz. Sange avis dika av elmonte. Suek Mendía y Cusi Sanges avis dika av elmonte. Suek Mendía y Cusi Kantas keles tiene tu garo Zenbat etxe ditu zure herriak Cuando aquel les tiene tu garo Zenbat etxe ditu zure herriak Mi garo tiene keles banbaniz Nire herriak etxe ederrak ditu Mi garo tiene keles banbaniz Nire herriak etxe ederrak ditu Eztiomenar amaia sinelan zu txaborroz Barkatu amaia zure aurrak dira horiek Estiomanar amaia sineran tus chavorros. Barkatu amaia, zure aurrak dira horiek? Sí, si, tenemos dos chavorros. Bai, bizeme alaba ditugu. Sí, si, tenemos dos chavorros. Bai, bizeme alaba ditugu. Abeisika mi batos? Zuek nire aita ikusi duzu? Abeisika mi batos? Zuek nire aita ikusi duzu? Sí, si, lemos le dikau en la bola. Bai, garrikan ikusi dugu. Si sí, le hemos dicao en la bola. Bai, karrikan ikusi dugu. Noria pas chamborri tiene un aquel. Gure alabek etxea dute. Noria pas chamborri tiene un aquel. Gure alabek etxea dute. Norio chaborro tiene chaborris. Zure semeek aurrak dituzte. Norio chaborro tiene chaborris. Zure semeek aurrak dituzte. Euskera, Romanó, Seigarren y Casgaya. Skolak, Ancheta y Ratian. <frappan> Comen cantar, con gay bongo, come encanta, con gay bongo, come encanta.